Solo una, que las horas pasan y se han vuelto ya minutos El tiempo avanza y los sueños cambian Que los niños lloran mientras otro va de rumba Dime una cosa, dime solo una Dime que sin Dios no aparecen sino difuntos Son como las olas que se lleva el viento Como aquella pluma que perdida está en el cielo Dime una cosa, dime solo una Sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo Así si tu amor no está en mi rumbo sí. So nada si tomor no está mis rumbos si no foi nada só. Soy... al cielo san es mi ruta lo sé